el beneficio va a existir. Uh -huh. Esto es el beneficio invisible, hoy, en tema de la pandemia, pasa cuando a vos te invitan a una fiesta. no Esto lo habla un psicólogo que se llama Paul Slovic, que cuando uno va a una fiesta, tiene un beneficio tangible, que es divertirse con los amigos, encontrarse, abrazarse, eh, eh, tomar, comer. Y si uno se queda, tiene un beneficio que no es tangible, que no se puede ver, que es el de no contagiarse de COVID. Uh -huh. Porque los humanos, según Paul Slovic, Y si hay un peligro si hacemos algo y no nos pasa nada inmediatamente y a poco nos vamos acostumbrando a ese riesgo y de a poco lo lo dejamos de ver o sea si empezamos como a percibir nada más que los riesgos más inmediatos y los que inmediatamente no nos producen daño los nos dejamos como como de considerar y esto viene a cuento de otro psicólogo que se llama Dale Griffin que habla de dos tipos de peligros no los peligros agudos y los peligros crónicos. el peligro agudo es uno que uno percibe o siente como que, que viene mm. inmediatamente, como nos pasó a todos cuando empezó el tema del COVID, claro. que estábamos todos con los barbijos, que no salíamos a ningún lado, que no nos animamos a hacer nada. De a poco, de a poco, eso se fue relajando y se transformó en un peligro crónico, ¿no? Un peligro que dice, bueno, pero no me pasó nada hasta ahora. Y no no es que lo va racionalizando, eso lo va como internalizando y cada vez uno lo ve como un peligro más más lejano y qué pasa cuando es un peligro lejano cuando uno no tiene ningún beneficio inmediato en cuidarse. Te relajas y te dejas de cuidar. Uh -huh. claro. eso es lo que está pasando un poco eh con la gente, donde cada vez la gente se junta más. Es muy común encontrar gente charlando en la calle sin barbijo, gente que vos por vos ves y no son familiares. Uno no se pone a charlar con su familiar en la calle. Uh -huh. ¿no? claro Vas a tu casa y charlas. O sea, claramente hay gente que tampoco nos vamos relajando claro. y vamos acostumbrando al COVID. E incluso si lo fuera, digamos, porque es una de las excusas comunes. Eh, te, ah, se están reuniendo, ah, no, pero es mi familia. Ah, bueno, y, y que no se contagie a tu familia, no, no mm -hmm. transmite. Claro, claro. este Yo digo, la familia con la que vivís, quise decir, ¿no? La persona claro, con la que sí, sí. todos los días es una persona con la que, bueno, estás conviviendo, comés, qué sé yo, yo estoy pensando esto. Pero, y como para terminar, además de este acostumbrarnos a, al COVID, a verlo como un peligro lejano, que es lo que estamos, lo que se está empezando a pasar en muchos lugares, hay otro riesgo con, con el COVID, que es acostumbrarnos a que esto es así, acostumbrarnos a que una porcentaje de la población se va a morir y no se va a poder hacer nada, y ese es el otro gran riesgo que corremos. Si nos relajamos, si nos acostumbramos al COVID, corremos el riesgo, corremos el peligro y acostumbrarnos, acostumbrarnos a acostumbrarnos a una muerte que, eh, que se podría evitar Eh, que se podría eh, dilatar en el tiempo, que no tiene por qué ser sí, inmediatamente, ¿no? Y eso tiene que ver con, con cuidarnos y con que el gobierno y todos tomemos las medidas para, para mantener este distanciamiento hasta hasta que lleguen las vacunas, porque no puede haber nada más terrible en la sociedad que uh -huh. se acostumbre a, a que sea normal, a que sea natural, a que sea inevitable que, que algunas personas que forman parte de esta sociedad se mueran. La pregunta es cómo, David, creo que es la gran pregunta todos eh, nos hacemos, porque, a ver, ahí sí, están siempre los marginales estos que anti anticuarentenan, que tienen una línea ideológica, eh, pero que son un grupo muy reducido de la sociedad, pero hay una buena parte de la sociedad que es lo que, que le pasa lo que vos estás comentando, esto de que se relaja por una cuestión de que pasa el tiempo, eh, y bueno, eh, te vas acostumbrando a, a las adversidades. Eh, ¿Cómo haces como gobierno? ¿Cuáles son las medidas que tenés que implementar a partir de ahora cuando empieza a pasar todo esto con una sociedad que ya se relaja un poco más porque me parece que no hay medidas eh, muy definidas y claras de cómo actuar en este momento creo que hay una hay una cuestión que tiene que ver yo por ejemplo miro estoy mirando ahora eh, anatomía de gray pero sí uh -huh que están todo el tiempo con barbijo los cirujanos, y si grabaron una serie entera con barbijo, ¿no? O sea, toda la gente que está en la tele podría estar tranquilamente con barbijo y se escucharía perfectamente lo que dicen. Si la cuestión de que le un poco más fuerte, de acercar más el micrófono. Este eso sería una, una una señal bastante clara porque yo veo fotos permanentemente y videos de de las autoridades charlando sin el barbijo, uno al lado del la otro. Están haciendo lo mismo y están transmitiendo esta misma eh, acostumbramiento pensando que no te va a pasar. También está el tema este que mencionamos hace un par de, de columnas, ¿no? Acostumbrarnos a que tal vez no nos pase nada a nosotros, pero eh, podemos contagiarse en la otra persona que sí seguramente le pase algo, ¿no? O sea, creo que, que esto tratar de construir el vínculo, tratar de construirnos, de vernos a todos como sociedad, como grupo, como pares, como personas que nos importan a nosotros, nos va a hacer que nos cuidemos. Uh -huh. eh, sigue estando en agenda... Sigue estando, para mí esto de que esté en agenda, de que el gobierno esté permanentemente dando cuenta de sus preocupaciones, de que haya campañas aunque solamente con eso eh no alcance, que sea permanentemente, por lo menos una preocupación va a ser que, aunque nos acostumbremos, no se baje la guardia del todo. Sí. La medida esta de de los barbijos obligatorios en la calle y en los y en los comercios, en los lugares donde vos compartas con gente con la que no estás habitualmente, es súper importante. Eh, parece que en Estados Unidos si usaran barbijo se morirían 70.000 personas, menos, ¿eh? 70.000 personas, o sea, claro. es un montón de gente, nada más que con eso. Eh, además, esto da también verlo como una como una carrera que va a ser mucho más larga, ¿no? porque las la vacunas no van a llegar rápidamente, eso va a ser algo para el año que viene. Yo creo que que prestar atención al otro tratar de ver al otro como como alguien importante es algo central para esto, porque cuidarse uno solo no digo el barrijo está cuidando al otro, no te está cuidando tanto a vos como está cuidando al otro claro. o sea, es que por ese lado es la cuestión y cualquier cosa que se haga en el sentido de de restringir la circulación de eh por ejemplo no habilitar las clases también no importa o sea digo es mejor eh que que tal vez no se enseñe todo lo que se quiere enseñar este año, que volver a las clases, la cantidad de gente que va a circular si se vuelve a las clases es inmensa, además gente que no se cruza normalmente, ¿no? O sea, los maestros, los auxiliares, los chicos. Imagínense un microescolar, ¿no? O sea, que va por un montón de casas eh juntando chicos y chicas para llevarlos a la escuela, parece una un mecanismo para para incrementar el el contagio. Claro. Otra cosa que se podrían hacer sería Este trabajar con tema de eh, de más feriados más vacaciones adelantar uh -huh. vacaciones claro. eh una cosa que estamos haciendo en el centro de salud que que es una cosa que puede funcionar en muchas organizaciones y para mantener ciudad productiva es trabajar una semana unos una semana otros con eso circula la mitad de la gente por la calle si se contagia uno no se eh no se detiene esa esa unidad funcional ese centro de salud esa fábrica ese comercio esa radio ese medio de comunicación lo que sea todo lo que, que evite la la circulación este va a sumar yo creo que que va por ese lado por lo menos por ahora eh se están trabajando con algunos barbijos también, pero bueno hasta que no baje el precio de eso para que pueda hacer accederder toda la población va a haber que mantenernos separados, pero es un separarse donde vos estás mostrándole al otro que que lo querés cuando no te acercas a él. Que lo querés porque lo querés y es tu amigo, tu familia, tu pareja, eh, o, o porque lo querés porque es una persona que comparte con vos con vos eh, la sociedad, la patria, el país. Uh -huh. Bien, David, excelente. Bueno, seguiremos este cuidándonos y tratando de que la gente se cuide lo más posible. Esperemos que el gobierno este, atienda esta esta necesidad también. Te mandamos un abrazo grande. Sí, y para terminar sí. vamos a escuchar Dan Sherman porque Dan Sherman, estamos en peligro, seguimos en peligro. No tenemos que relajarnos porque, porque seguimos en peligro con esto. Muy bien. Abrazo. You come back it feels dangerous like dynamite I see him on the corner and he's flexing for a fight just because i don't back for that don't call me no yellow wreck you don't know who I am i could be the one's to quiet you la la la la la la he's a danger man again la la la He's man for and fighting then you cannot stop He's a danger man, yeah, yeah How will you feel when you reach the floor? Danger man Just to see who is brave He'll put his life on the line You wanna break someone's spirit But it won't be mine And the way to is what I want Like you're indestructible Don't you know after Adam All of the men expandable la, la, love, la, la, la, la, la, It's a danger man, yeah, yeah Lou, la, la, la, la, la, la, la, It's a danger man Forcing and fighting and you cannot stop It's a danger man, yeah, yeah How will you feel when you reach the floor?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 Danger man, yeah, la, la, la, la, la, la, la, la, la a danger man Forcing I'm fighting and you can't stop It's a danger man, yeah, yeah, How will you feel when you reach the floor? Danger man Danger man Danger man Danger man un danger man Sé que andas diciendo por ahí Que soy un danger man Un hombre peligroso para ti Pero no es así, no, no, no, no, no, no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 un hombre peligroso para ti, pero no es así, no, no, no, no, no, no. danger man, danger man, danger man. Danger man.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 al servicio de quienes la construimos. En el barrio, contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial.